No, por acá tampoco. Evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va. Sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos Dementes, el cargador para la batería de tu semana. Transmitiendo desde el Estudio Patrick Rice, ubicado en Avenida de los Patricios, 1941, desde el sur del sur y para todo el mundo. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el barrio, acá en el estudio de La Gráfica, rodeada de chicos y chicas de quinto grado. No, sexto. Ay, perdón, sexto. sexto grado, me equivoqué. Bueno, acá llegó un grupo de gente que viene de lejos, viene en el micro del barrio de Balvanera. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bueno, quien les habla, Clarisa Gambera, está Ale Zárate ahí, nos está filmando, sacando fotos. Ale Canizaro, que vino con este grupo de los chicos y chicas de Balvanera, Paula Sotelo está en la operación técnica. Bueno, vamos a empezar este programa de hoy. ¿Están preparadas, preparados? Sí. ¿Están nerviosos? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Cómo? Sexto grado, bien. Sexto grado viene a hacer un programa de radio en vivo y vinieron con un maestro. ¿Quién es el maestro que está Jorge, allá? Jorge. Valucci. Ahí van no las señales de buena onda. ¿Estamos sonando bien, Jorge? Bueno, Bueno, me van a contar que en la escuela de ustedes hacen radio, ¿cierto? Sí. sí todos los viernes. Todos los viernes. ¿Cómo es? ¿Quién me puede contar un poco cómo es eso? ¿Vos, Lucas, me contás un poco cómo es eso de hacer radio todos los viernes? ¿Por dónde sale la radio? Eh, por... Bien cerquita al micrófono, si no, no te escuchamos. Eh, por... Todos, todos eh, a veces van rotando por, por grado, eh, van a una cabina que está en música sí. y van a, a preparando la, la radio... Eh, los guiones. profesores, los guiones, los chicos también meten ideas a veces. Con Los temas más importantes que no sé por la por la diversidad o por esas cosas importantes de las fechas patrias. Como a veces hablamos de las historietas, cómo oh, sí. Y esa radio sale por algún parlante abierto o sale por internet, cómo es. No, no. no. no. Eh, eh, parlante eh, en el colegio. Eh Sí, y también si ya, si los profesores quieren pueden meterlo en el blog de la escuela. ¿Que ahí también se puede volver a escuchar? Sí. sí. El ah, modo. está bueno. No, depende. O en Edmodo, ¿qué es eso? Contame. Eso, eh, es como es una, página, es una página de internet. Es una página de internet que que Es como que una segunda escuela. ¿Como una segunda escuela? ¿Cómo es eso? ¿Cómo o, sea, o sea, Estoy eh, confundida. Se, el modo es una página web ¿Sí? donde uno puede entrar... Y el profesor puede subir un montón de cosas para que los chicos vayan eh, adelantando un poco de la escuela, mandar historietas. Ejemplo, Contame. Ejemplo, nosotros estamos trabajando con historietas. Sí. no nos da el tiempo en clase, sub subimos todos historietas al modo. Y Bien. A ver... Sería algo así para que los oyentes nos entiendan Como una especie de Facebook pero cerrado Donde sí, ustedes sí. pueden compartir cosas sí, con el profe Es una plataforma más de social, social Una de plataforma social, solo de sexto so grado sí, sí, solo de sexto grado, también Tienen los de otros grados. De pero Cada grado tiene el suyo. Sí, sí. pero son apartes, porque nosotros no podemos entrar a la página del de quinto, lo de, de, de de quinto de no grado. podemos entrar. Grupo cerrado, sí. son los alumnos y alumnas de ese grado con los maestros o maestras, ¿cierto? Sí. sí. Bueno, interesante. Me contaron que trajeron un poco de músico, así que para relajarnos y para que se acerque allá a la gente. ¿Cuántos chicos vinieron y chicas? 21. 21, 21. 21 pero en el grado son... 23, 23. pero faltaron dos. Faltaron dos. ¿Quiénes son los que faltaron? jean y Bien. Tobias. Bien. ¿Y quiénes Por son los que Xavier. vinieron? Lucas. ¿Y al lado de Lucas quién está? Piero, ¿Y allá? Lourdes. Lourdes. Luciana. Camila. Estefan. Camila. Fuerte. Milagros. ¿Milagros? ¿Y acá al lado mío? Camila. Camila. ¿Y quiénes son los que están ahí? Tenemos una hinchada. Los caballeros en la segunda línea. ¿Y ella? Natalia. Natalia. Nati. Bienvenida Nati. Y a ver si me dicen los nombres. Lucas, ¿me nombras a los que están allá? león Franco, Fran Valentino, Leo, Edi y Rod Rodrigo Santiago. Bien, ellos están ahí acá dentro del estudio y del otro lado con Paula Sotero la operación técnica, viendo de qué se trata eso, hacer operación técnica en la radio. ¿Quiénes están? Karen, Rosa, Rosa Facundo... Gonzalo, Jorge ¿Qué? y la productora. ¿Y, y Nico. ¿Karen es Ay, ella? Y, y, Nico. ¿Y, Nico? ¿Y Nico? Nico. ¿Karen es la que me dijo que ya había venido? Sí. Bien. Karen ya había venido. ¿Alguien más ya había venido a algún estudio de yo. radio? ¿Todos los demás? Yo. Sí. ¿Dos, tres, cuatro? Eh, hay algunos nuevos que no vinieron, no vinieron y bien. los que el año pasado faltaron a veces. Ah, ¿cuándo? ¿El año pasado habías venido? Sí, sí el cuarto. Eh, sí, no. No. El año, cuarto, en cuarto. Es verdad porque ya dijo que yo estaba embarazada y hace dos. Sí. Perfecto. Ahora me acuerdo todo. ¿Viste Ale? Claro. Bueno, vamos con un poquito de música, a ver qué tenemos para escuchar ahí... Escuela hace radio. Bueno, y estamos acá charlando, todo lo que charlamos fuera del aire lo tenemos que ahora contar a la gente que nos está escuchando. Los chicos y las chicas de la escuela número 14, sí. distrito escolar... Primero. Primero estuvieron investigando sobre historietas. Y parece que colaboraron un montón de docentes en esto. No solo el maestro eh, que tiene el grado. Jorge. Balusi. Baluzzi, que le, vos me decís que le encantan las historietas a él. Sí. Ah, es un fanático y entonces está full con ustedes y las historietas. Y me decían que la profe Mercedes de inglés también les trajo historietas para ver. Sí. sí de looping eh, trajo, Dino Palacio. trajo re, eh, historietas sí. que nosotros Don que nosotros todavía no, no habíamos visto de hace de hace años porque hace mucho sí, sí. Lo encontró eh, lo compró todo y los trajo para para Jorge para que él vea eh, un poco de las historietas y esas cosas Bien. también trajo una de Don Fulgencio de un lugar donde estaba abierto de todas las historietas de hace mucho y comprar y compró mira Y también te dejo por ejemplo historietas de Don Fulgencio de la Porque no tu infancia, Ramona, Pochita Morfoni y... y algunas más. ¿Habían Una, ustedes Luis? visto alguna de esas historietas antes en algún lugar? No. no. ¿Qué historietas ustedes sí habían visto? Maganudo, habíamos visto con el eh, uh Mafalda, Mafalda, Mafalda, Garfield, eh, Garfield, Garfield eh, Gaturro, eh, El, el, el Clemente. Clemente Clemente Acá ustedes, chicas ¿A vos cómo era Camila? Sí Camila también eh, ¿Hay tres Camilas en el grado, era? Sí Tres Camilas Bueno, ahora estamos con Camila ¿Cuánto? Ay, Mar. Bien ¿Cuál es tu historieta preferida? Acércate al micrófono eh, La que más te gustó Mafalda Mafalda Y acá al lado ¿Cuál fue la que más te gustó De todas las que estuviste descubriendo Porque antes no las conocían? Acércate al mic micrófono eh, Gaturro Gaturro Bien Y acá, Lucas, lo más eh, lo que más te gustó, ¿cuál fue? Eh, no sé, igual, Gaturro me gustó mucho. Gaturro te gustó mucho. Sí. Ahí en la música que estuvimos escuchando recién, nos decía, Ale, ¿eso eran los Ramones en una música de El Hombre Araña? Sí, ya estoy grande, sí, El Hombre Araña. está re Ramones. viejo. Claro, yo pensando que, que, claro, que estos chicos iban a hacer el anclaje, iban a decir, claro, El Hombre Araña, Spiderman. Re claro, pasado de moda estás. ya no, claro, Spiderman ya casi no existe. Los Ramones no existen más Son abuelitos los Ramones Sí, sí los que están son abuelitos Claro, bueno Bueno, decime eh, También porque Jorge nos había contado que él cuando era chico Él se iba a, a la fábrica donde hacían las revistas, la looping Y él iba, iba a comprar y ahí decía que le entregaban el que dibujó esas historietas ¿Ah, estaba el dibujante sí, sí, y le entregaba el propio dibujante las historietas a él también si no me equivoco creo que se lo había firmado sí, sí creo autografiadas que. Ah, sí. y también eh, por ejemplo nos hizo crear nuestras propias historietas esto estamos sobre el día de historietas estuvimos eh, cómo decirlo eh, y creando nuestras no sé si historietas una, una de ustedes como si ustedes fueran autores de historietas sí, sí. Sí. bien dibujando y haciendo los guiones las dos cosas sí, sí. ¿Y acá? decime. Que Jorge nos contó que él de chiquito recortaba historietas del diario y lo guardaba. Bien, ¿hace mucho de lo de Jorge de chiquito? Sí. sí. sí. <risa> con los dinosaurios estaba el profe Jorge. Sí, sí, no hace tanto, es joven el profe. ¿Cuántos años? Hace que... Treinta y pico. Ay. 60 y 50. Y... 50 uh, lo mataron. 30, lo mataron. cinco treinta 35. 37. 37. Bien, más 35. joven que acá el señor Spider-Man. También. No, no, vale. También. Bien. Bueno, entonces, dibujar y hacer guiones de historietas. ¿Todos pueden dibujar y hacer guiones o algunos son mejores en una cosa y otras personas en otra? Por ejemplo, eh, algunos son mejores dibujando y otros, y otros son mejores escribiendo es los guiones, preparando las cosas... Sí. Eh, por ejemplo, a Jorge le gustó mucho la historieta de rosa que había hecho de, de un arbolito. De una planta. De, del no, otoño. De, del otoño, cómo se van mezclando las estaciones de invierno, primavera, verano. Mirá. Sí, porque Jorge nos decía que, que nosotras hagamos una historieta, que nosotros ponga, hagamos una historieta inventada por nosotros y que le pongamos la firma. Para, para que sea el autor, sí. sí, sí. Y también nos sea, había hablado que teníamos no solo de The Yellow Kid, las primeras entrevistas que había salido The Yellow Kid. De los esternau Internauta. Eternauta. Y también estuvimos, por ejemplo, cada uno armó su historieta. Y por ejemplo, la mía era sobre extraterrestres, que profe le mostró, le gustó mucho y se la subió para para escalar para el modo y nunca me la devolvió. <risa> es un reclamo, anotamos acá en la lista de reclamos. Eh, Chicas y chicos, los ¿las, las cómics famosos suelen ser la misma persona que escribe que la que dibuja? No, no, no. porque hay, ver, digo, hay, hay, los autores son los que piensan la idea. Sí. Y, por ejemplo, los guionistas son los que escriben cada cosa que pasa en la sí. Y los dibujantes por, ayudan a dibujar otras cosas. Porque si había un solo autor, dibuja todo, hace todo, no le alcanzaría como decir, el tiempo. Y tampoco, como decirlo, si él... Si el autor no sabe dibujar bien y sale todo como medio garabato. Bien, sí. son distintos oficios y cada uno tiene su especificidad. Sí. sí, porque también nosotros, por ejemplo, el que sabe dibujar dibujaba algo inventado y lo por, por ahí nosotros le le poníamos una un verso, le inventábamos cualquier cosita o inventábamos un superhéroe, un superhéroe, perdón. Y, y así para ir haciendo o si no los que escribían dibujaban, por ahí si les salía dibujaban y los que dibujaban escribían, así nos podíamos claro, tornar claro, allá los caballeros acérquense, hola, hola vengan acá ¿Sí? usted, a ver, vos, vení ¿cómo era tu nombre? Valentino, Valentino ¿Eh? Valentino acá bienvenido acá, cerquita del micrófono ¿vos eh, hiciste una historieta? Eh, no, acércate, ninguna, ¿No, no dibujaste no hiciste un guion, nada no. acércate más No. ¿Y leíste alguno de los cómics? Mm, no. <risa> ninguno? ¿Te enteraste que había algún dibujo que estaba bueno? Si tenés que elegir uno para leer de los que estuviste viendo por ahí, ¿cuál elegís? Gaturro. Gaturro. Sí. Bueno, para la próxima leete una, así me contás de qué se trata. Gaturro te resultó interesante. Sí. Bueno, y allá, vení. Si tenés que, vení, elegí. ¿Cuál te gustó más de todas las que estuviste viendo? Recomendarle a la gente que... ¿También Gaturro? Sí. Es un hit Gaturro. ¿A alguien le gustó otra que no sea Gaturro? Yo. Decime. A Ramona. Ramona. Contá un poco de qué trata para los oyentes que no la conocen. Es de una... Sirvienta. Bien cerquita del micrófono. Es tipo de una sirvienta sí. que trabaja en una casa... ¿Y qué le pasa? Y empieza a hacer bromas a la patrones. y todo. ¿Y? Y... Algo más contá, sí, nos enganchamos. Hace bromas. ¿Cómo es? Eh, le... le dice... Ah, sí. travesuras se dan cuenta travesuras se sí. dan cuenta los patrones sí la retan qué pasa la retan así como eh, <coughs> eh, eso te quiere decir que eh, a, ¿a qué más le gustó a mí la historieta que más me gustó fue feliz y de qué tán. trata y de Macanudo. Eh, que Macanudo fue el dibujante ¿Sí? eh, no, y... Liniers. No, Liniers ah, fue claro. el dibujante y Maca, eh... Son expertos, eh, eh, a mí yo ya no los leí todas. Sí, porque Macanudo, él inventó a Enriqueta, a sí. Olga, a Fe, Felini, Martincito y él fue... Eh, bueno, nosotros y Jorge nos traía las historietas y nosotros las pegamos a nuestra carpeta. Bien, Bien cerquita del micrófono. Tí. Y a mí me gustó... Pochita Morfoni. ¿Y esa de qué trata? ¿Se la recomendaste a los oyentes? ¿Contales de qué trata? Trata sobre que Pochita ¿Sí? se siempre iba a un restaurante y se comía todo. Y, y, una, y uno de esos días lo dejó en quiebra a, al restaurante. Porque y se comió todo, todo, todo, todo. Sí. ¿Ustedes saben que eh, ese nombre se usaba después para decir, para cargar a la gente que comía mucho? Sí, sí, sí, usó sí. mucho tiempo ese nombre. Decime. También eh, me gusta también como Jorge cuando tiene siempre en algún espacio, en algún papel en blanco con algo escrito o en las planillas atrás, siempre dibujas dibujos muy lindos. <risa> tiene sus historietas ahí. Dibuja sí. su conejo matemático. Sí, <risa> también <risa> vino el hijo de Lauti a darnos clases. Mira, vos qué? decime qué de te de Jorge. gustó más de todas las que estuviste viendo. El... Recomendar tu preferida. Espera, primero decimos que él es un dibujante artístico. ¿Cómo ¿Dibujo? se llamó? Nicolás. Nicolás vos ¿No sos el acá ilustrador del sí. grado. Sí. Bueno. Él hace hace Alvaros. hace poquito dibujó a eh, Spider-Man. Spider Santiago también dibuja muy bueno. Clemente en Rosa también. Interesante, entonces son dibujantes. Sí. Bien. O sea que entre los que dibujan muy bien y algunos que escriben buenos guiones podrían ensamblarse y hacer una buena historieta. Sí, es que ya hicimos algunos guiones y fuimos a FM Flores a Bien, hacer estuvieron en así. la FM Flores porque veo que tienen cierta dinámica instalada de hacer radio, van levantando, sí. la, le cuento a la gente que no nos ve, bueno. que l, ustedes van levantando la mano, se van turnando, eso quiere decir que ya estuvieron en una radio, F, sí. en la FM Flores. Sí. ¿Y sí. ¿Cómo fue ese programa? Eh, eh, entre todos estuvimos armando guiones ¿Sí? eh, Todos metían ideas Y también practicamos mucho para, esa, para ese guión eh, Jorge decía a quién iba a elegir A quién ponía más expresión A esas voces. Bien, bien. Claro, porque hay que practicar cómo sí. se lee, cómo se dice. Porque nosotros comenzamos a hacer radio ¿Sí? para de, para que oyan todas las personas de afuera. Sí. Desde de cuarto grado comenzamos todo y comenzamos a ir a, a, yendo a radio de cuarto, quinto y ahora sexto. Sí, bien. Y, por ejemplo, algunos guiones de las radios tuvimos que armar nosotros. El profesor, por ejemplo, había elegido para armar a tres personas para armar los guiones, lo había elegido a mí, a Tobías y a Camila Gómez. Bueno, entonces, eh, nosotros íbamos aportando ideas y si al profesor le gustaban, las elegía y si no, a a aplicamos otra cosa o poníamos otra cosa. ¿Se ponían de acuerdo fácil o es difícil? ¿Vieron cuando uno escribe, sí. se, se encaría con lo que escribió y si después te lo quieren sacar o no va o te quieren tachar, a uno la agarra como No, va todo. ¿A ¿Ustedes les cuesta eso o aceptan? ¿Cómo es? No, Votan. Yo... ¿Cómo eligen qué guión sí, qué guión no? Eh, de qué nos gustó más. Vemos y fijamos cuál nos gusta más y hacemos una votación. Por ejemplo, leemos varios guiones y le decimos, a este nos gusta más o a este nos gusta menos. Y si el guión está bueno, pero tiene algunas partes que como que no coinciden, lo cambiamos. Bien, y nadie queda enojado, todos quedan no, contentos. No, no. Sí, sí. porque al, depende de los que quieren participar. Eh, los que quieren participar, entonces ya le, por, le agregamos un guión o un verso, depende de que se expresa más. Sí. Bien. Bueno, bueno, entonces ya tienen bastante entrenamiento. Sí. Bueno, estamos acercándonos al momento de la tanda de la radiográfica. Le cuento a quienes nos están escuchando que pueden comunicarse con la radio al 4116. 2848, y que también pueden espiar un poquito de lo que pasa acá todos los viernes en hora libre en el barrio y en otras radios comunitarias en www.programarec.com.ar Ahí hay fotos, hay producciones, hay audios. Donde aparecen los chicos y las chicas que hacen acá radio, hacen radio en vivo eh, Nos traen parte de lo que vienen haciendo en las escuelas Como ustedes que están contándonos <risa> qué es lo que trabajan en las escuelas Todo esto, ¿en qué área es? ¿En lengua? Sí, sí. sí. en lengua hicimos en la carpeta una parte de historieta y otra parte de noticias en la netbook Sí, y en la, en, la la car sí, en la comunicación también Y en la historieta fuimos agregando historieta eh, Fuimos agregando... Eh, eh, fuimos agregando además de historieta Fuimos agregando como eh, las imaginaciones de, de la Olga que, de, que fue por Macanudo, creo, de sí. Olga Sí, por Líñar fue por las maquinulas fuimos viendo las con la imaginación fuimos creando nosotras eh, con la imaginación y fuimos así de a poco a poco y agregando más historietas agregando con, más historietas para conocer más a los dibujantes bien ustedes tienen armada la carpeta los varones que están de este lado sí con la parte de historietas sí, sí. Bien. Y les hago una pregunta. ¿Y en la compu pueden ir guardando historietas? Sí. ¿Cómo hacen? Lo descargan lo que... de modo. Lo descargan de modo y lo sí, guardan y sí. entonces sí. lo pueden estar Tenemos viendo. Tenemos una carpeta de lengua, historietas. Bien. La... Revista, ah. Revistas de historietas. Sí. Eh. Vimos banda dibujada, eh, di vimos a Don Gil Contento. Ah. ¿Y ah, hay vimos... en la compu algún programa que permita hacer historietas? Eh, no. Eh, ¿Nada? No o ¿Agregarle a las fotos diálogos? ¿Nada de eso? Sí, sí hay preguntas. ¿Hay uno? Sí, eh, también. Sí. Bien. ¿Y eso que le decías al profe que tenía que digitalizar lo que habías dibujado, cómo sería? Que es como escanear. Él me había dicho que yo le hice una historieta, se la mostré y él dijo que le había gustado. Entonces yo se la posté para él, me dijo que la iba a escanear. Escanear. Escanear y para subirla al modo. Y teníamos, por ejemplo, él había también subido eh, historietas de Banda Dibujada, no eh, de, de banda dibujada de Internauta, de Yellow Kid, de Tintín también, eh, por, Chant por Chanty, eh, también subió muchas de, de Macanó, por Leiniers. Está bueno, ¿no? Porque sí. esto de las nuevas tecnologías permiten cosas que antes eran re difíciles, en sí. realidad es, uno puede dibujar y escaneando lo que dibujaste o... O incluso sacándole una foto, si no tenés escáner, podés tenerlo digitalizado y ya meterlo en la compu. Está bueno eso, ¿no? Antes era muy difícil Sí, eso. porque ahora, por ejemplo, estuvimos viendo eso lo de Macanudo uh -huh. y nos pidió hacer un informe. Él elegía el, el que hacía las historietas y nos pedía que nosotros pongamos la información, cuándo nació, qué historieta hizo, de qué trabajaba, claro. esas cosas porque está Mafalda, eh, eh, Maca, Macanudo por Liniers, está la bruja Cachavacha, y Pío pio. Eh, pio, pio, pio Todo por García Ferré. Sí. Todo por García Ferré. Bueno, nada, la verdad que tienen muchísima información, se nota sí. que estuvieron investigando. Vamos a la tanda y después seguimos charlando, chicas sí. chicos de Balvanera. Inicio espacio publicitario. Mm. Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica FM 89.3 Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. La boca se pone de pie contra los desalojos. Yeah. Vení, participa. Este sábado, 28 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Solís. Sumate a esta gran movida vecinal contra los desalojos en el barrio de La Boca. ¡Sí! ¡Sí! La publicación de la cooperativa de trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. Abramos la boca. pi Me <ríe> suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. <ríe> Mauro Cabalín Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde, <risa> el entero. Análisis de la realidad, eh, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. Ovnis. Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Para escuchar buena música, radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Bueno, y seguimos charlando acá sobre cómics, historietas. No puedo creer la cantidad de historietas que han nombrado, que han estado leyendo. Ni yo me las acordaba todas esas. Algunas las he visto de chica, otras son las que yo leí cuando era chica. Y otras son las que ustedes, la generación de ustedes, ahí es todo mezclado. Han leído de todo. Y también han construido sus propios superhéroes. Sí, sí. ¿Cómo fue ese trabajo de construir superhéroes? Ese... Todos señalan a él. Sí, porque, sí. porque eh, en principal eh, la idea fue más o menos de Nico, porque en eh, un día el profesor dijo de que íbamos a hacer un radioteatro. Sí, ¿sí no? acá y, y y él y él dijo que podría ser de un superhéroe y por lástima que Jean Pierre no vino, a él también se le había ocurrido la idea con Nicolás y de ahí fue Surgiendo todo, se fue armando de poco a poco Y bueno, ya lo tenemos grabado ahí sí. Pero Nico, cuando vos te pones a pensar un superhéroe, ¿cómo arrancas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vos dibujas? Primero definís si es varón, si es mujer ¿Cómo, ¿Qué es lo primero que tenés que pensar para arrancar a dibujar? Si es varón o mujer Bien, ¿y después qué más le vas agregando? En este caso, ¿es varón o es mujer? Varón Varón, bien, ¿y qué le fuiste agregando después? El pelo, El pelo la ropa los bien piensan si tiene superpoderes o no sí en este que vos hiciste y dibujaste tiene superpoderes cuáles son Nico eh... estoy haciendo hablar al dibujante es terrible lo que estoy haciendo porque él se expresa dibujando pero yo lo insisto sí a ver Camila eh, ponle eh... palabras al dibujante acá sí eh, lo que surgió de Nicolás fue que un día Alejandro ¿Sí? fue a, a fue a nuestra escuela fue a nuestro grado y nos dijo de que nos hizo cuatro preguntas cuál es nuestra historita favorita cómo era la vida del dibujante y la tercera eh, cómo cómo sería el nombre cómo sería el personaje del personaje que nosotros queríamos inventar sí y a lo último eh, nosotros teníamos que hacer que que hable y ahí Nicolás y de ahí le surgió ese personaje Sí. iba a decir algo, pero no sé si es correcto, pero que también iba a comentar algo de las historietas que como Jorge para las vacaciones de invierno sí. se fue a Rosario. ¿Y que Rosario? Ir a, al Museo de las Bellas Artes, si no me equivoco, con su hijo para ir a ver las historietas y sacarle fotografía y todo, para, para mostrarnos a nosotros la... El museo, las Y histori hay historietas de Fontana Rosa? Sí, sí hay un montón. Mucha Sí, de Fontana. Embajador Rosa. de Rosario. Bien. También Alejandro nos contó cuando fue a nuestra escuela que que si no me equivoco Karen estaba estudiando a García Ferré o a Fontana Rosa? Sí. Más A, a Fontana, a Fontana Rosa estaba estudiando Karen, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, estaba viendo cómo era su vida y Alejandro dijo de que a él le interesaba mucho, que le gustaba mucho Fontana Rosa. Bien, nos gusta mucho Fontana Rosa. A vos también te gusta mucho. Bueno, ¿cada uno investigó un autor distinto? Sí. Ah, mira qué bueno. Eh, depende, Jorge preguntó quién quiere eh, ver la vida de Nick y eso. Pues nos pusimos todos de acuerdo. Bien, entonces, a ver, volviendo a lo del superhéroe, para escuchar un poco el audio. Sí. Alguien me describe porque no tengo acá el dibujo. Eh, ¿Cómo es? Es, es, es un, es un super lápiz. ¿Es un que, super lápiz? ¿Es un super grafito? Super grafito, porque... <risa> está bueno, super grafito. Bueno, porque de ahí fue surgiendo la idea. Algunos tiraban que podría ser eh, esto, algunas otra cosa. Y en una saltó, saltó eh, no sé quién dijo, que podía ser super grafito, Juchame, super, Nico, super lápiz. ¿Vos estás dibujando y todos te acotan y te piden cosas? Sí. ¿Te vuelven loco? ¿Es así? Es un sí. poco así Claro, empecé a dibujar No, agregale esto No, mejor ponele aquello Así es Sí, así mucho, es. Un veces, poco así sí. Bueno, vamos a escuchar el audio Y después seguimos charlando Sí, con el audio Que trajeron los chicos Un avance Próximamente en esta emisora Una historia hecha historieta Cambiará para siempre La viñeta de sus personajes ¿Qué pasó con la última viñeta? ¡Se han robado la viñeta, tío! ¿Qué pasa con el dibujante? ¿Un dibujante se fue de vacaciones? Se sí, quedó sin tinta. Se han robado la tinta, tío! Una historieta impactante. ¡Oh, no! Se han llevado la última viñeta. La historieta no tiene final. Una historieta donde no faltará el valor. No te preocupes, yo me animaré a dibujar. La cabacherosidad. ¡Qué horror! Una mancha de tinta en el papel. No se preocupe señorita, extenderé mi capa para que usted pueda pasar El humor Entonces le digo que no era un dibujo, era un mamarracho La creatividad, la imaginación, las ideas, la fuerza ¿Es un boceto? Es un croquis ¿Es un garabato? No, es un predafito. Más fuerte que un elefante, dibujado Pero no tanto como el diamante. Mi debilidad es el sacapuntas, La que se roba todas mis ideas es la goma. Y la que me encierra es la cartuchera. No faltará casi nada. Pero sí faltará la última la, la viñeta. viñeta. Próximamente, en la frecuencia de esta emisora. Está buenísimo lo que acabo de escuchar. Jorge, profe, muy bien, felicitaciones. ¿Y esas voces quiénes son? Cuéntenme un poco la cocina de esto que estuvo. Las, las voces, eh, primero Jorge eligió a cinco o seis chicos que fueron Piero, yo, Camila Gómez, Facu, que hizo la voz de, oh no, hay una mancha de tinta en el papel, <risa> eh, Gonzalo, eh, que, ayudó, que nos ayudó con las risas, eh, después, ¿quién más fue? Jean-Pierre, Jean que, no que no pudo venir hoy porque no sabemos por qué, se habrá sí. golpeado. Se les, bueno, se les... Bueno, no, no. Falta detalle. Bien, bien, bien. Sí. Muy, y, ¿Y dónde grabaron esto? Eh, en en escuela, nuestro ¿cuál? aula, ¿en porque el un justo el jueves, a las dos últimas horas, plástico. se fueron a Plástica y nosotros nos quedamos abajo, Pero grabando, tranquilos. Sí. Por suerte. Eh, es un lugar... ¿Es un lugar silencioso que no se escuchan ruidos, que se puede grabar bien? Eh, sí. sí, pero de vez en cuando pasa un loco tocando bocina, todo lo que da, entonces mucho no se puede grabar mm. ahí. ¿Y, ¿Y con qué grabaron? ¿Con, con el gra... micrófono que consiguió Jorge para la escuela. ¿Que lo enchufaron ¿Con... dónde? En su... en su compu. No, en su... En ¿Qué? su compu, que después lo... No, en su compu, lo su, en su enchufo, en la pero después mucho no se pone no se, Escuchaba no se bien escuchar porque estaban en audio, city ¿sí? en audio eh, city y después lo chufó en la grabadora. Ah, en realidad él lo estaba grabando en una grabadora, sí. por eso después él con la grabadora lo conectó a la computadora y ahí fue pasando todo lo el... a, la Audacity, sí, a la Audacity para editarlo. Sí, para Sí, porque también eh, justo hoy él comenzó a dibujar a los superhéroes, a la claro. super lápiz, le comenzábamos a agregar la, la capa, los detalles. los detalles, con la goma que es la que le roba las la ideas, el, el sacapuntas que era el villano, y las demás personas que lo alentaban al lápiz que era el superhéroe. Promete esta historia, historia Cambiamos una parte que era que la cartuchera en vez de encerrar el lápiz era la ciudad en donde vivían todos. Ahí pasa todo como la especie de ciudad gótica sí. pero versión eh, bien, nos olvidamos también, del... también siempre, también, siempre que que ponele tenemos una idea, Jorge a veces haciéndonos reír con una frase que siempre dice, ahí por ahí se nos se, se, nos, se nos imagina más. Dale, si eh, Jorge siempre imita a Dora la exploradora ah. y dice <risa> Serre, no te lo <risa> lleves <risa> No. Jorge lo dice mucho mejor, ojalá <risa> que estuviera acá en el estudio. Se quedó al otro lado, ¿qué? está sacando venido, fotos de todo. Dale, dale <risa> Venido. Bueno, bueno, esto fue un avance, esta historia promete, así que ya van a venir una próxima vez a traer más de lo que van haciendo y van produciendo ahí en la escuela. Yo quiero saber un poquito, ya les queda poco tiempo porque tienen que viajar y queda lejos en la escuela sí. y tienen que llegar el micro. Pero un poquito más quiero saber de ese campamento porque escuché me contaron que se fueron de campamento. Sí. sí. La idea sí. de. cuándo se fueron. Eh, nos fuimos el 27 y 28 de julio. Dos julio. días se fueron. Sí. Julio. julio. Junio. Junio. Junio. Junio. Junio. Bueno, bueno no sabemos si igual si sí fue junio. Ese, julio. ese el tema del campamento era que To, eh, que pasemos un momento lindo entre los dos grados juntos. que juntos los que, po sí, sí. Bien. que podamos hacer actividades físicas juntos eh, agruparse más sí, hicimos a la noche la última noche la ulti la fogata no, eh, que estuvimos todos disfrazados algunos se murieron de frío pero bueno a ver vos qué me sí. querías decir yo te quería decir que también estuvimos Cocinando, limpiando. Organizando todos los dos días de convivencia. ¿Funcionó la convivencia con el otro grado? Sí. ¿Antes se peleaban o se pelean? ¿Qué no, mueves? No tanto, sí, no, tanto. no tanto. ¿Cuánto movimiento? Eh, bueno, el año pasado. El año pasado estaba todo mal. Así que esta idea del campamento y la convivencia era sí. para reparar un poco y a sí. ver si aparecía algo nuevo. También Con hicimos YouTube. una fiesta de disfraces que todos llevaron los disfraces y ahí comenzaron a... A, a divertirnos, a reírnos Y ahora vino Jorge y nos va a decir esa frase graciosa Ahí está, ahora lo traje a Jorge Ha pedido el público para cerrar Ahora que se tienen que ir, para, <risa> para despedir Muchas gracias Clarisa gracias, gracias Ale, Ale un fenómeno que el martes estuvo si con des. nosotros Si no lo deciste, vamos y... a agarrar en el aula ¿cómo eh? no. Cuidado con, con el éter Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves <risa> bueno. no te la lleves Karen, no Volvemos sé qué me quería vez. decir mucho No lo entendí <risa> Pero bueno, ah, bueno un bueno. saludo a Mercedes, Bien. a Mercedes también, no micropa, también ¿sí? le ¿sí? queremos de, mandar al, al, Gana, al hijo ¿sí? del profe, al hijo del profe, a Patricia, también ¿no? le ¿también? queremos ¿Bouti? mandar saludos a Patricia, eh, a Patricia, al hijo de Jorge, a, a eh, le Leandro le quiere mandar un saludo a Camila Guzmán de sexto A. <risa> <risa> una, declara una declaración fue eso. Sí. bueno. Cerrando sí, pues sí. ya con esta parte, después nos vamos a quedar charlando un poquito con Ale, eh, vamos a felicitarlos porque es muy bueno el trabajo felicitarlos porque es muy bueno el trabajo que hicieron, están a pleno, están recontentos eh, con estar acá haciendo radio, eh, sigan con la radio los viernes, está buenísimo, hablan muy bien. Eh, y trabajan un montón y eso está bárbaro y encima les gusta, decime Camila eh, Acá me está haciendo eh, Señor Gonzalo que le mande saludos a Camila Reyes. Y, ¿Todos se llaman y, Camila? Sí, y Santiago, eh, y Santiago le quiero mandar un saludo al topo. Bien, y mandado <risa> los saludos, nos vamos con un poquito de eso. Paco a Camila Guzmán también. Bien. Y a, a, a Willy. A Willy. A Willy. A a Willy. A volte, Seguimos Willy. Con música. Chau chicos, chau. Chau chau. Zorra, ¿eh? no te la lleve Intentando reponernos del aluvión de superhéroes que acaba de invadir el estudio de La Gráfica. Energía, superpoderes. A full. Sí. Ahora, Estoy impactada. tranquilidad. Ha llegado la calma después de la tormenta. Una tormenta de alegría, conocimiento y esas cosas. Pero la calma es la calma. Bien, la calma. ¿Cuántos han investigado estos pibes en relación a, a los cómics? De verdad, ¿no? Como cuando un tema motiva a los chicos, a las chicas, eso... Es un incentivo, no hay con qué darle, les gusta de lo que están hablando y se ponen a full. Y aparte, lo que está bueno de, de todo este proceso, que a lo mejor, digo, en, en el aula uno le pide que investiguen a los chicos sobre algún tema, investigan lo que, eh, lo que se les pide. En este caso, investigan lo que se les pide y mucho más. Como que se fueron, se fueron. Saben de, de cosas del siglo pasado, de blanco y negro, de cosas de... de sabían decir no Creo que no lo dijeron, sabían decir cómico como en 15 idiomas, Ah, me lo dijeron fuera del aire, sí Esto es el famoso concepto este de eh, conocimientos o cosas que resulten significativas para los alumnos Las alumnas que es lo primero que te enseñan en el profesorado Y una vez que se empieza a dar clases uno se olvida de eso Porque te viene la currícula con una serie de contenidos Entonces en vez de buscarle por ahí alguna entrada que tenga que ver con, con aspectos significativos Uno termina siendo por ahí muy esquemático Acá también se daba que el profe está apasionado con el tema Obviamente, sabía un montón, Jorge, del tema. Era de esos niños que cuando fueron niños tenían, me imagino yo, la habitación llena de, de revistas cómics y esas cosas. Bien. Sí, no hay con qué darle. Cuando los adultos nos implicamos y eh, estamos muy interesados en el tema, transmitimos algo que no es lo mismo cuando no te interesa demasiado. Eso se transmite, eso se, se siente, los chicos lo entienden, así se contagia. No, sin duda, acá se juntaron ahí como dos cosas que le gustan mucho a los chicos Una son los cómics y otra es la radio Y en este combo hicieron todo lo que hicieron Y hablaron todo lo que hablaron Me decía una de las chicas que hace bastante hacer radio en la escuela Ya se instaló la mecánica esta, todos los viernes, siempre Hace ya, no sé si como cuatro años Entonces ya pueden, un poco, claro, se, se nota el proceso, por eso los chicos ya están acostumbrados un poquito a estar al aire, ese proceso que el, el primer programa es muy difícil y después una vez que se va instalando, la idea es esa, nosotros por ahí damos un primer puntapié en algunas escuelas, ayudamos a los maestros a que entiendan que la radio es una herramienta pedagógica, pero si se consolida, si se institucionaliza la herramienta pedagógica que tiene que ver con la oralidad y con poder expresar, comunicar, se empieza a notar. Vos ponete a pensar que sí hace cuatro o cinco años que hacen radio y hay chicos que están en cuarto quinto grado, ellos en sexto, que hicieron en, eh, radio desde que entraron a primaria? Muy interesante, la verdad claro. que la experiencia muy interesante. Bueno, nos queda un ratito, vamos a escuchar un tema musical para relajarnos en este viernes de primavera. Ahora sí, viernes de primavera, no como esa falsa primavera que vivimos la semana pasada. Vamos con un poquito de música. superior a mí es la fuerza que me llevan so que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañe hoy que me trae por esta calle la amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Jovani qué mira tan despacio tan deprisa, prisa normal y tan extraña yo me parto la camisa como Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro te veo en un lado lleno troncada en foto en cada espejo y en las paredes del metro y en los ojos de la gente está en la sopa más caliente loco callos me estoy volviendo que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica te I'm not the Du er min, We'll I right Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de música y ya se nos va ahora libre en el barrio. ¿Qué sí. nos queda? Compartir que esto es un programa de inclusión escolar, que lo que hacemos es hacer radio en las escuelas y que un poquito es la muestra, lo que traen los grupos, no, de lo que va pasando en los talleres que es, eh, es difícil de transmitir, porque el taller tiene que ver con llegar a la escuela, estar en el aula, involucrarse con algún docente y mezclarse con alguna materia, se van mezclando con otras, ¿no? ¿Cómo es eso? Igual, eh, bueno, en este caso resulta súper fácil, digo, con, con las ganas que tenía tanto Jorge, el maestro, con las ganas que tenían los chicos y el conocimiento que ya tenían y habían acumulado sobre cómic, entonces la verdad que ponerme a trabajar con esta gente era como muy fácil, Porque, bueno, tenían mucha información y la información a la hora de trabajar es, es demasiado útil. Entonces todo siguió su rumbo, siguió su curso y, y bueno, eh, lo notamos todos. Vinieron acá a compartirlo y tenían tanto para decir, ¿no? Y quieren volver y esto es el primer capítulo y van a ir haciendo toda la secuencia de capítulos de los cómics. Bueno, nada, está bueno, me gustó, la disfrutamos esta esta jornada, esta tarde de viernes acá en Hora Libre, en el barrio ya nos empezamos a ir, nos vamos a encontrar el próximo viernes, vas a tener que traerlos no sé cómo vas a hacer, pero hay que traer a estos chicos otra vez Bueno, bueno, me, me comprometo a, a traerlos de alguna, de alguna manera. Muy bien, y esto fue Hora Libre en el barrio, y estuvimos haciendo acá eh, Clarisa Gambera que les habla con Ale Canizaro, que me acompaña hoy acá adentro, y Paulita Sotelo Nos encontramos el próximo viernes